Hola, maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas noches. Programa número 49, febrero 9 del 2021. Casi llegamos a la tostada, o sea, 50. Sí, la próxima semana vamos a estar de festejo con nuestros primeros 50 programas. tenemos enfriando la champán. Fíjate que todavía no cumplimos un año en, en la rueda, uh -huh. eh, pero casi, porque me parece que iniciamos como el 25 de febrero, una cosa así. La próxima semana les pasamos todos los datos. Sí, vamos a investigar. ¿Te parece? Sí. Acabamos de publicarles ahí en nuestra página de Anfibios Radio una foto donde está el maestro Beto, ahí al fondo Jack, está el buen Chuck. Chuck Rodríguez, el, el máster de los controles. Quien que me dice que no somos amigos en Facebook, pues así como lo etiqueto, no, ¿verdad? Es, es que no sé si amigo a cualquiera. Ay, no sé cualquiera, maestro. <risa> Pero ahorita le vamos a mandar una solicitud para que ya pueda quedar etiquetado en todo lo que publiquemos. ¿Cómo está, maestro? De lujo. ¿Sí? Sí, sí. ¿Guapo y ya qué? Pues Me aguanto. <risa> <risa> ok, pues público conocedor, muchísimas gracias por estar aquí como cada martes. Eh, esperemos contar con sus oídos el siguiente que es el festejo Y 50 más para festejar los 100 ¿No? Otro 150 más Mínimo eh, Ya, ya est estaremos platicando dentro de un año el, el, En el 2022 A ver si ya se terminó la pandemia o uh -huh. todavía no, ¿no? Sí. Fíjate que hoy es cumpleaños de Martín Ábalos Que es nuestro compadre Y le hablamos en la mañana para felicitarlo Y me decía que la verdad es que se siente muy contento porque es como un sobreviviente. Uh -huh. Y creo que sí, creo que ese es el concepto para todos, ¿no? Sí, es Los sobre... que estamos aquí todavía. Y él ya pasó por el COVID y es, pues él sabe lo que, de lo que habla, ¿no? Sí, la verdad es que sí, se puso ahí un poco malito. Todavía está en recuperación, pero ya le dieron chance de irse a trabajar. Y pues bueno, ahí está. Muchas felicidades a él. Así es. Sí. ¿Nuestros patrocinadores, más. Alimentos Veganos Isis. Por cierto, hoy es martes de brownies. De brownies. Ya tenemos Alimentos Veganos Isis. Tiene días específicos para sus postres. El viernes son los viernes de roles. Y ahora tienen los martes de brownies. Unos brownies muy especiales que contienen a nuez. Arándano y chispas de chocolate. Exacto. Deliciosos. La verdad es que están muy buenos. Yo que no soy mega fanática del chocolate, todo el mundo lo sabe, pero logran tener un equilibrio en el sabor entre lo dulce y, y el saborcito del arándano lo percibes perfecto, las nueces. Así que sí, a los que ya son amantes del chocolate... Les van a gustar. Para que sientan la recompensa de la comida. Exacto. Hay que chequearse, estamos en el mes del amor y la amistad, Así entonces es. hay que quererse mucho. Ya luego le traeremos acá al buen Chuck a que pruebe. Los, <risa> Creo que le gusta el brownies, chocolate. Pues sí. sí, sí, sí. Y ya está, ¿eh? Isis ya debe de estar ahí montando todo el. ¿El escenario? El escenario para recibirnos a todos los si que queremos cenar el día de hoy ahí con ellos. Hoy vamos a describirles un tequito de pastor. Uh -huh. Es un pastor que está hecho a base de soya y tiene un poquito de piña. Uh -huh. Entonces te dan tus dos tortillitas recién calentadas ahí eh, directo al comal. Eh, te le ponen tu porción bastante generosa, generosa de, de la soya preparada ya al pastor. Y pues, maestro, ¿qué le pones? Ah, frijolitos fritos o de la olla, en o, la barra. ¿Pero qué prefieres? Fritos, los fritos los recomiendo. Ok, hay unos frijolitos fritos, ¿y luego? Cebolla y cilantro. Claro. Y salsa aquí. verde. Y salsa verde. La verde es la que no pica, ¿verdad? Exacto, sí, por eso. Ah, bueno, qué tramposo, maestro. Oye, y luego también hay eh, cebollita de esta que está pasada por, por aceite. aceite. Oh, esa es riquísima. Así que no se pierdan, chicos, si les gusta el limón, también nos ponen ahí unos trocitos de limones para ponerle unas gotitas y muy rico. Me está saliendo el hambre. Sí, ese, esa es la recomendación del día de hoy. Un taquito de pastor uh -huh. hecho a base de soya en alimentos veganos. Isis. Isis. Uh -huh. Ok, pues ¿quién más, maestro? Los mercados de abastos, frutas y verduras finas de... Rogel Hurtado y Hugo Barrera. Ajá, sí. Con nuestros amigos del mercado, los rudos del mercado, en la calle 10, número 25. 21, 21. Maestro. Pues, ah, bueno, estoy poniendo <risa> prueba. No, el maestro no se lo sabe todavía. Ok, hay que regañar. servicio a domicilio, ahorita están teniendo mucho auge ellos en el servicio a domicilio. Sí. Porque las personas muchas están optando por no salir por cuestión de la pandemia. Y ellos en la moto ahí se los llevan a su casita. Sí, el mismo día o pueden hacer su pedido un día antes Ajá. y ya Liz les puede ir programar la, la, la entrega, entrega, ¿no? Y siempre están en contacto con todos los clientes para ver el total de la cuenta o si no hay algo de lo que ustedes solicitan, pues ver si lo pueden búsquenlo cambiar. búsquenlo en Facebook como Frutas y Verduras Finas Rogelio Hurtado. y Ahí van que... a encontrar todo, este, teléfonos y todo. Sí, donde comunicarse. Ok, pues ¿qué más maestro? El primero Café Luego Existo, su cafetería de Barro para el sur de la ciudad, López de Legaspi e Isla Trinidad. Ellos atienden de lujo, hacen un riquísimo panino de vegetales, que guau. Ahí lo están esperando desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche por cuestiones de la pandemia. Esas son las instrucciones que tienen ellos giradas, que solo hasta las 10 de la noche tienen que cerrar es pues bastante bueno, así se pueden sí, ir a descansar un ratito, es. no un poquito más temprano. ¿Y, a, ¿Y dónde nos ubicamos aquí en La Rueda? Obviamente en librería La Rueda. Aquí en el Chinatown de la ciudad de Guadalajara. Libros, cafés, tés, tizanas, una buena compañía, incluso aquí con nuestro compañero de los controles, Chuck Rodríguez. Aunque no habla, pero mm. nos acompaña. Con el lenguaje de señas. Oye, y hay que mandarle saludos al buen Balanque Ah, sí, porque anda de vacaciones, pero aún así prometió escucharnos. Esperemos que nos esté escuchando, en sus días de asueto. Ajá, ah, sí. Y pues gracias a Pavel, porque Pavel tomó hoy su lugar. Y, y está de chico de, de los cafés. Del barista. Exacto. ¿Y quién nos falta? Granola gourmet. Granola gourmet. Qué bueno, está estrenando postrecito, ya dijimos. Sí, sí, los brownies. Exacto. Pues muchísimas gracias a todos los que nos oyen, y pues el dueño de todo este changarro es el señor... Sergio Fong. Sergio Fong, que no sabemos dónde anda, pero donde anda le mandamos un abrazo. Ya se debe haber guardado en sus habitaciones. <risa> es que ya se ve oscuro afuera. Sí, sí, no, pues ya como las gallinas hay que irse a dormir. <risa> <risa> ok, pues maestro, nuestro tema del día de hoy, Historia de la Salsa 2. Todos sí, si pueden ser 100 capítulos. Esperemos... Y vamos a hablar en especial de alguien que nombraban Tite Curet Alonso. Alonso. ¿Te parece? Excelente. ¿Sí? Pues, oye, vamos bastante bien. Creí que ya era más tarde que le íbamos a tener que poner aquí el rápido, pero no. Vamos muy bien en tiempo. Platiquemos. El nombre completo de Tite era Catalino Curet Alonso. Él nació el 12 de febrero de 1926 en Guayama, en Puerto Rico, y falleció el 5 de agosto del 2003 en Baltimore, Estados Unidos, de un infarto al miocardio. Fíjate que en el caso de Tite, a mí me dio por investigar, lo que pasa es que uno de mis músicos favoritos en el género de los ritmos latinos es eh, Rubén Blades. Sí. Entonces, eh, escuchando a, a Tiene él. Una canción que te encanta. Exactamente, pero él platicaba, y sé que su gran influencia, porque a mí lo que me gusta de Rubén Blades es él cómo narra historias en sus, en sus letras. Sí. Entonces, él narra que le, una de sus influencias mayúsculas es Tite Cured Alonso. Entonces, sí. ahí me dio la. ¿Quién es Tite Cured Alonso? Entonces. Pero llegó a él porque a él le fascinaba Cheo Feliciano. Uh -huh. Entonces él decía, oye, es que esas canciones son tremendas. Y buscando en un disco, encuentra el nombre de Tite y dijo, no tengo idea quién sea, pero bueno, vamos a investigar. ¿no? Sí, es, y generalmente en, en los géneros musicales, sobre todo del, de la salsa, se habla mucho del cantante y del, de, del músico. ¿no? Sí. Entonces el caso de Tite es todo un fenómeno. Como letrista de, de la salsa, porque de hecho, él tiene registradas dos, más de dos mil, mil canciones, si no tengo sí, entendido. Sí, sí. Ah. Fíjate, él nació en el barrio Hoyo Inglés del municipio de Guayama. Su madre era costurera y su padre era músico de la orquesta de Simón Madera y profesor de español. Uh -huh. Según tengo yo entendido, tocaba tanto la trompeta como el trombón. Ajá. Uh -huh. Eh, sus padres se separan y él se muda a vivir a barrio obrero de San Juan con su mamá. Uh -huh. Pero fíjate, un recuerdo muy bonito que él tiene. Ya separados sus papás, pues cuando él necesitaba dinero, le escribía una carta a su papá y le pedía lo que necesitaba. Recursos. ¿no? Exactamente. Entonces dice que cuando le solicitaba dinero a su padre, este le devolvía la carta marcada con la debida corrección de acentos y ortografía. Era bueno, muestro de español. Pero también iba el pedimento ahí cumplido. Uh -huh. O sea, era, era su forma de estar presente, ¿no? Uh -huh. De corregirlo, pero está bien, mi joven, lo que usted necesite, ahí le va. Pero te aprende a escribir. <risa> sí, por favor, ¿no? Uh -huh. Sí, la verdad es que, que son... Estas historias son, son muy bonitas, eh, porque conoces esa parte también eh, personal. Algunos sí te dejan conocerla, esa parte íntima de ellos, donde te cuentan todo eso de, eh, con su familia, ¿no? Uh -huh. Él, por ejemplo, él dice que para él es tan bonito que ahora que ya es mayor, eh, bueno, cuando era esa entrevista que yo estaba viendo, cuando él ya era mayor, y que le comentan que... La intención de esa entrevista es hacer que todos los jóvenes sepan exactamente quién es él. ¿Quién es? Y él se sorprende porque dice, es que jamás me imaginé tener un éxito tan largo donde gente tan joven me fuera a conocer. Bueno, hasta la fecha, sí. ahorita que vayamos a la música, muchos van a identificar voces tremendas. Que a lo mejor no sabían que son composiciones de Tite. Lo que pasa es que él escribió para todos los grandes de la salsa neoyorquina, uh -huh. ¿no? O sea, ahí no hay ni como digas, ay no, esa canción no la conocía. Las conoces porque así como dices que fueron más de dos mil, o sea, casi todas eran exitazos tremendos, uh -huh. ¿no? Y aparte las voces pues le dieron como su uh -huh. toque en especial, ¿no? Fíjate, es uno de los eh, compositores puertorriqueños más prolíferos que ha existido, así como dices tú, con sus más de dos mil canciones. Pero él definía que su estilo se lo había dado el haber estudiado periodismo. Uh -huh. Él dice que cuando comenzó a escribir, pues era como cualquiera, uh -huh. que de repente le llegaba ahí eh, alguna idea y la escribía y ya, pero que cuando est estudió periodismo notó él mismo la diferencia, una cosa que Rubén Blades afirma, mm. él dice que, que para él eran muy interesantes sus canciones porque cuidaba las vocales, las consonantes, los tiempos, los las tono. notas, Ajá. o sea, no era nada más escribir y a ver cómo le queda la mm. música, no, que desde que él estaba escribiendo decía, no, es que esto no, porque aquí quiero que entre, no sé, en do mayor, mm. en X, ¿no? Entonces, eh, dice, a mí por eso me gustaba tanto la forma de escribir de él. Y, y pues qué padre, ¿no? Que hasta él reconoció que, que eso le ayudaba. Uh -huh. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál es la primera melodía que vamos a escuchar? Hoy vamos a escuchar primero la música, la canción que se llama Teatro. Ah, no oh, me digas eso. Bueno, sí, sí, sí. Ahorita hay, que vengamos. Hay, ahí está una parte icónica de, de la música. Platicamos algo de La Lupe, ¿no? Sí, ahorita, ahorita que vengamos, pero para que sepan, nos gustó tanto o, o es tan tremenda su historia que vamos a hacer un programa especial de La Lupe De La Lupe, claro Cierto, sí. sí Pues, Chuck, podemos escuchar, por favor a nuestra primera canción del día Vámonos Igual y... necesario ya conozco ese teatro mintiendo qué bien te queda el papel después de todo parece que esa es tu forma de ser Simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón. Y hoy que me lloras de veras recuerdo tu simulacro. Perdona que no te crea, me parece que es teatro. Acuérdate que, según tu punto de vista, yo soy la mal. Ay! Teatro. Lo tuyo es puro teatro. Falsedad bien ensayada. Estudiado simulacro. Fue tu mejor actuación. No te niet me parece que este Ik perdona que no te crea, lo tuyo es puro. ¿Qué tal, maestro? ¿Qué tal bueno. No, no, no, no, genial. Tite, cuando compone esa canción, él le hacía las canciones exprofeso para cada cantante. ¿eh? Sí. Entonces, eh, eh, con esa canción, o sea, tanto la Lupe como Tite, pues se fueron por las nubes. Porque... Lo que pasa es que él decía que no todas sus canciones podían interpretarlas todos. Ajá. Uh -huh. Eh, él, por ejemplo, platica de sus cantantes consentidos y él sabía que lo que a él se le venía a la mente era casi así inmediato para él, era Cho Feliciano, uh -huh. precisamente, él, él lo describe que es como el hermano que su mamá nunca le dio, uh -huh. pero dio sí, uh -huh. entonces, él era una de sus voces favoritas, pero todos los demás no podían interpretar lo mismo. Por ejemplo, una canción de Cheo no se la podía dar a Rubén. Eh. O una de Rubén, que tú sabes que está dentro de la onda política, defensor de derechos humanos y todo esto, pues no se la podía dar uno de los otros a Ismael Rivera porque no, no, no. eran parte de ¿no? Y precisamente cuando se encuentra con la Lupe, pues... Sí, y la Lupe, o sea, bueno, vamos a ser... Hacer... Es tan interesante la vida de la Lupe sí, y es y para mí la cantante más desgarradora. Sí. De hecho, ella es, eh, o sea, las grandes, dos can grandes cantantes cubanas en este género de este siglo, pues es la Lupe y Celia Cruz, ¿no? Sí. que por cuestiones de, de disqueras, pues la que se impulsó fuerte fue Celia Cruz, pero la Lupe, para mí en particular me fascinan las dos, ¿no? pero... Sí. Pero la voz de ella era... Pero su personalidad por la que vamos a hablar es, es tremenda, ¿no? Y, y lo que pasa es que eran como estilos muy diferentes, uh -huh. ¿no? Eh, por ejemplo, yo no me imagino a Celia cantando esta canción que acabamos de escuchar. No. Como que eran cosas muy diferentes, voces muy fuertes, personalidades muy fuertes, pero estilos completamente diferentes, Diferente, ¿no? Diferentes, sí. Y, y fíjate, un caso muy chistoso es que precisamente cuando Rubén Blades... Eh, escucha hablar de, de Tite es precisamente eh, cuando pasa todo este boom de, de las canciones que le da a la Lupe. Dice, la primera vez que él lo contactó fue en Puerto Rico. ¿Por qué? Por lo que decíamos que él era fan de Cheo anteriormente. Lo admiraba, dice, porque él tenía mucho cuidado por las palabras. Él siempre le definió que era una persona con muchísima cultu cultura, Mucho aten mucha atención a las melodías, a le fascinaba estas cosas eh, que él le llamaba ideas armónicas, uh -huh. eso, eso le encantaba a Rubén, y pues cuando se da cuenta de esto de la Lupe, dice que primeramente él sabía que tenía como puros boleros, uh -huh. pero cuando escucha lo de la Lupe, él dijo, yo lo quiero conocer, uh -huh. y sí, Tiene la oportunidad de conocerlo por medio de un concierto, algo muy... Que se dio, dice, yo no me lo esperaba, pero llego a un lugar, me doy cuenta que va a dar un concierto y voy, compro mi boleto y, dice, y ahí me lo encuentro. Y comienzan a platicar, dice eh, Rubén, que uno de los gustos muy fuertes que tenía Tite era la música brasileña. Sí. Entonces, dice, la pregunta mágica fue, eh, ¿qué opina usted sobre la música brasileña? No, dice, de ahí... Duramos horas y horas y horas platicando, dice, y no nos volvimos a separar. Uh -huh. Entonces, qué interesante, ¿no? Sí, sí, sí, era una persona muy, muy culta, muy, muy preparada en, en las líneas de la escritura, pero también de perfil bajo, ¿no? O sea, como era... Bastante. Así como un poco tímido, como el intelectual que no le, no le gusta sobresalir, sí. sino que está ahí en la sombra, pero de ahí está, ¿no? Fíjate, hay una anécdota que yo te platicaba, que Rubén se lo lleva a un concierto precisamente porque Rubén dice que una de las cosas que a él le interesaba era hacerlo salir y llevarlo a Panamá, mm. dice yo lo único que quería era que la gente lo conociera, que mm. la gente supiera quién era, dice pero hay gente que no quiere salir, mm. dice y él aceptó, entonces en esa primera salida se lo lleva a un concierto, Rubén está cantando precisamente la de plantación, plantación adentro, adentro y lo tiene a él a un lado y él está así como chiquito. Y nada más lo ve y se ve que está disfrutando, pero cuando le hace Rubén la seña que le ayude con los coros. Con los coros. Como que ah, no, pues como que no lo controla, ¿no? Como mm. que se pone nervioso y cuando Rubén lo presenta y dice él es eh, Tite él es el, el compositor, no, pero antes de decir es el compositor, él dice, él es Tite y la gente como que, ah, está, ah, está bien, bien Tite. y cuando dice, es el compositor de esta canción oh, lo, lo ovacionan con los aplausos, ¿no? es una favoritas. ¿no? favoritas, plantación sí. adentro entonces, después de esos aplausos, como que Tite se anima mm. y ya comienza a cantar y hasta pone las manos así a un lado de la boca para que se escuche más, y sí se escucha su mm. voz ya en el micrófono, ¿no? Sí. entonces, anden y dice Rubén, yo me siento muy satisfecho de haber logrado que saliera y que mucha gente lo conociera, ¿no? Entonces, pues ahí está, eh, ahí, ahí está esa anécdota. esa anécdota con Rubén. Pero fíjate que también te quiero platicar un poquito cómo es que empezó con sus estudios musicales. Uh -huh. eh, dice que él comenzó con educación básica en teoría y solfeo. Uh -huh con el profesor Jorge Rubián, pero platica él también que después tiene unos eh, maestros que son alemanes, uh -huh. ellos vivían en la segunda planta y en la primera planta una de, los, de las veces que estaba saliendo de clase se encuentra a una mulata hermosa ¿tú qué crees? ¿que regresó a clases? Claro. ¿o que se quedaba en el primer piso? <risa> no, no, no, <risa> Se quedaba en el primer piso y dice, ya no regresaba a clases, ya no me interesaba. Sus primeros pasos en la composición los dio en Nueva York en 1965, cuando compuso para Joe Quijano sus primeros temas. En el 68, ah bueno, fíjate, de Joe Quijano. Le da, le da una canción que se llama Efectivamente. ¿Y sabes de dónde salió eso? Uh -huh. Era la palabra más usada por los locutores en esos entonces. Uh -huh. Pero dice yo, pero él hizo una canción tremenda de una palabra. Uh -huh. Todos sus amigos que decían que en un ratito hacía una canción: media hora. Ajá. Oye, queremos un tema y ahorita te lo hago. Ah, sí, déjame entrar al baño y ahorita salgo con el tema. una servilleta. Así <risas> de o en sí. el rollo del baño. Ándale. Dice, en el 68, Tite compuso, aquí lo que decíamos de la Lupe, es donde se encuentra con ella, dice. Compuso la canción El Gran Tirano para el bolerista cubano Roberto, Roberto Ledesma. Pero, Roberto, ¿nunca la utilizó? Fue una canción que se quedó así. Con, ah, sí, muchas gracias, ¿no? Entonces Tite dijo, ah, ¿no la quieres? Perfecto, la voy a adaptar para una voz femenina, cosa que a Roberto, pues, como que ya no le hizo mucha gracia, pero era la canción de Tite, ¿no? Entonces, arma esta versión femenina, se la da a la Lupe, la canción queda como la gran tirana. Uh, pero esa la vamos a poner después porque esa canción está también como. No, eso se las vamos a dejar para el programa de La Lupe, sí, porque de... es, es que son canciones como simbólicas de ella, ¿no? Dice entonces este par de canciones fue lo que hizo que la carrera de ti te despuntara, así de sí, fácil. Con La Lupe. Exactamente, sí. Se volvieron amigos entrañables, estaban siempre juntos y, pues bueno. Bueno, uno de los, bueno, de, de los grandes amigos de él que fue Cheo, uh -huh. porque ya no escuchamos algo de... Sí, y cuando vengamos o... ya platicamos... Sí, hablamos de... Sobre su historia y Cheo. Exact exactamente. ¿Te parece? ¿Cómo se llama la canción, maestro? Anacaona. Porque luego yo la pronuncio mal. No, sí, se le... <risa> Lengua la traba. Un poquito. Esta canción eh, la interpretan Cheo Feliciano y la Y La Fania All Stars. Esto fue en 1972, fíjense bien, dice, India de raza cautiva, de la región primitiva, India que muere llorando, todo el mundo la llora. La princesa haitiana, Anacaona, la Así última naramos. princesa. Anacaona, de la región aan primitiva, Anacaona India, India de Raza Cautiva, Anacaona, de la región primitiva, Anacaona ja, y tu voz, como lloró, cuánto gimió. Anacaona, la caona wi la voz, de tu angustiado corazón, tu libertad nunca llegó, de de de Anacaona, india de raza cautiva. Anacaona, Anacaona de la región primitiva. Anacaona. Anacaona, india de raza cautiva Anacaona, de la región primitiva al maestro, ¿sí o no? Claro, esa versión de la Fania está en vivo, ¿eh? Fíjate que ahí como se escuchó al, al final, lo que pasa es que ellos cotorreaban en los conciertos. Sí, hacían el jam session, o sea como las descargas del jazz latino. Exacto. De repente entraban, las, sabías cuándo iniciaba la melodía, pero no cuándo terminaba. No cuándo terminaba. Y de repente hacían cortes como estos donde platicaban y llegaba otro de los de la Fanny y le movía ahí un poquito al teclado, al micrófono, bailaban. La verdad es que era toda una fiesta esos conciertos, sí. eh, tremendo. Oye, vamos a hacer un, un pequeño eh, espacio, ajá, un pequeño corte de esto porque estamos celebrando junto con el señor Sergio Fonk y todos los compañeros que tenemos aquí en la radio nuestro cuarto aniversario. El tiempo, vuela cuando uno se divierte. Digo, aunque nosotros nomás tenemos 49 programas, pero bueno, bueno pero aquí estamos, no. Es, somos parte ah. de, de Radio Cartón. Así es. Entonces, ¿qué trajimos, maestro? Vamos a tener regalitos. Bueno, la librería de la rueda, pues, se puso con los libritos. Entonces, hay uno que aquí tengo que me fascina, que es una vida en la danza. Tiene unas ilustraciones, este libro está tremendo, ¿eh? Sí. Tiene unas ilustraciones, historia de la danza, tanto de la danza clásica como danza contemporánea, danza folclórica, etcétera, etcétera. Ese es uno de los libros. El otro es historias globalifóbicas, yo no lo he leído. Pero esperemos Pero que, que esté espero, bueno. ¿sí? El autor es Jesús Medina García y el tercer libro es Sueños y vivencias de Pedro Casan. Tampoco lo he leído. A mí el que me cautivó fue ese de de la danza. ¿De la, danza? ¿no? la historia de la danza. Esta es la segunda parte, o sea, hay una no sé cuántas partes sean, ¿no? Uh -huh. Pero tiene unas entrevistas con los bailarines y unas fotografías tremendas en blanco y negro. Pero cómo los vamos a Pues, ¿qué te parece eh, si son tres libros? Pues, a los tres primeros mensajes sí. que nos envíen por WhatsApp y que nos digan, yo quiero un libro. Exacto. El número es 3310 y cuatro. No nos complicamos. O, en su caso, si alguien quiere dejar mensajito ahí en la página de Facebook, Anfibios Radio, y, pero tiene que decir, quiero un libro. Así es. ¿Sí? Sí, hace falta que lean. Sí. Para que, no se, para que se desestresen. Oye, y vamos a mandar saludos al público conocedor. Ajá. Número uno, a Valentina, porque está enfermita. Sí, pero ya va de salida. Y tiene un poquito de mocos. ¿Sí se puede decir mocos en la radio? ¿O no? ¿Sí, Chaco, no? Ah, bueno. Está malita, pero le mandamos un beso y un abrazo y sabemos que ya mañana se va a sentir mucho mejor. Ajá. Obviamente, pues, le mandamos saludos a Mariana, que es su mamá, y que la está cuidando. Ajá. Y a Oscar, que debe de estar también por ahí al pendiente. Trabajando. Le mandamos saludos a Tere, a Sergio, a Monse. No sé si Monse está escuchando el programa, pero Tere y Sergio sí. También le mandamos a Monse. Así que les mandamos unos saludos a la maestra Lili, a Carmen, eh, hasta Puerto Vallarta, a ah, Coco... Qué a Ramiro, a Ángel, a Nati, eh, ¿quién más maestro? Luego pues ahorita, me regañan porque, me porque no me... les mando saludos. Uh -huh. Pero bueno, a todos los que nos están prestando sus oídos, un martes, ma un martes más, les agradecemos eh, muchísimo que estén aquí con nosotros, uh -huh. que hagan que esto crezca, compártanos ahí en Facebook, Anfibios Radio, Ahí les ponemos siempre los podcasts... ...que el buen chak nos avisa que ya están listos... ...si no nos pueden escuchar en vivo, pero... Están los podcasts. Bendito podcast, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pues sigamos, maestro. Sigamos con, con Tite Curet de Alonso. De Tite. Sí. Fíjate, en 1969... Grabó muchísimos éxitos, pero fue como otra faceta, uh -huh. porque estos fueron puros éxitos, pero para tríos. Uh -huh. Era puro bolerito. Pues estaba, estaba en boga los tríos, ¿no? Supongo yo que sí. Eh, y era muy chistoso porque él decía que un bolero solamente se escribía... Cuándo querías conquistar a la chica o cuando la chica te había dejado por otro. Sí, pues claro, porque <risa> o sea, los boleros son bien trágicos, ¿no? Exacto, pero él decía, ¿quién ha escrito un bolero que diga, ay, es que es, nos me la estoy pasando bomba? Ajá, nos la llevamos súper bien y nos queremos. Claro que no decía. Entonces, fíjate, yo no los conocía, me di a la tarea de estar escuchando y la verdad es que muy buenas voces, ¿eh? Yo les recomiendo, trío Los Andinos. Eh, trío Los Condes y luego también Tito Rodríguez, que era ah, y su trío. Sí, sí. Entonces tienen muy buenos éxitos, la verdad, muy buenas canciones. Detuve el reloj, brujería. Esa canción de brujería está muy linda. Uh -huh. eh, Tiemblas, Don Fulano. Ahí dense a la tarea de, de escuchar y, y les va a gustar esta faceta también de... ¿De como bolerista? Sí, sí la verdad es que... Valía la pena, ¿no? O sí. sea, y era muy diverso. Fíjate, él escribía tanto boleros, como salsa, como merengue, como new folklore, como temas navideños, como bugalú, como rumbas. Fíjate, 2000. Tremendo, pero. Sí. O sea, yo lo que digo, él definitivamente era una persona con, dun, con un don Ajá. maravilloso. ¿Quién nace sabiendo escribir tantos ritmos? Ajá. Y, y, y encajando perfecto, ¿no? O sea,. Que aparte de todo se volvían éxitos. Sí. O sea, esto es tremendo. Pues vámonos a Nueva York, maestro. Uh -huh. Allá Tite, reconocido porque le escribe a todos los grandes cantantes. ¿Cómo quién? A ver, ¿cómo quién te acuerdas? Celia Cruz. Uh -huh. Hay una. Bueno, en este caso, eh, hay una melodía que vamos a programar que se llama Isadora. Cuando. Tite escribe esa canción para Celia Cruz y Celia Cruz la interpreta con una energía tremenda. La gente o el público pensaba que, eh, que, la, que Celia conocía a Isadora, ¿no? O sea, esa, esa melodía habla acerca de, de, la, de la pionera o la creadora de la danza moderna, que es la, la bailarina I, Isadora Duncan. Entonces, no sé si eh, ahorita hemos programado ya con esta, vamos a programar con esta tercera Melodías que tienen que ver con lo femenino. Sí. No sé si lo has notado. ¿Sí? En la primera canción de La Lupe, él hace una, una canción exprofeso para la, para la voz de la cantante. En la segunda, habla de la, de la princesa eh, Taina Anacaona. Y eh, él hace una, una melodía muy padre para Celia Cruz, que es eh, Isadora, se llama la canción, y él él hace a raíz de que llega a sus manos y él lee un texto de la vida trágica de la bailarina Isadora Duncan, que fue la, la creadora de la, de la danza contemporánea. Bueno, se, se dice que es Marta Graham, no, pero lo que pasa es que Isadora Duncan es antecesora es de ella. Lo que hizo Marta Graham más bien fue como hacer un, una, una técnica ya, no como... ¿Más, más, para... más formal para Ajá. para cuestiones didácticas eh, y lo que decía Isadora Duncan era un espíritu libre no ¿Sí? ella se eh, dicen que se extasiaba viendo las olas del mar y ella se movía conforme a las olas del mar entonces cuando ti te eh, encuentra la historia de Isadora Duncan en, una, en un libro porque la, la historia O sea, como él, él se acerca a mujeres trágicas, ¿no? O sea, sí, como, como que como, eso le llamaba como, mucho la, la atención. Con la Lupe, sí, pero como que tiene ese lado más muy femenino, ¿no? Sí. Porque una de las tragedias terribles de, de, de Isadora, que su vida fue tremenda, eh, no sé si sepas que ella pierde a sus dos hijos. Ay, me estabas platicando. Sí, <risa> sí sus dos hijos tenían cinco y siete años, creo. Entonces, es un es una evento trágico porque... Eh, la institutriz junto con el chofer va trasladando a sus hijos de una ciudad a otra por, en Francia y, y en París eh, hay un accidente y cae en el río Sena Ay, Dios entonces ahí Dios. mueren tanto el chofer como la institutriz como las, los niños, los niños ¿no? y eso pues, imagínate esa tragedia tremenda y ella aún así pues continúa con su con, lo, con su pasión que es, es el, la danza ¿no? sí. el baile y la, la Bueno, para antes de poner la, la otra tragedia de, de, de Isadora Duncan, es su muerte trágica. O sea, ella iba en, en un auto, en un Bugatti, uh -huh. y, bueno, estamos hablando de 1900, no recuerdo, como 1915, no sé. Sí, porque no sus hijos muy... mueren en el 13, 1913. Eh, antes los autos tenían las ruedas de madera, ¿no? como rines de madera. Entonces, ella iba en el auto descapotado y tenía como una especie de mascada larga, ya ves, porque el es que la lleve el viento, ¿no? Entonces, la mascada o la pañoleta, no sé cómo decirle, se enreda en la rueda y pues ahí quedó, ahí terminó Isadora Duncan, ¿no? Pero se me hace muy padre cómo, con esa sensibilidad, Tite Coret le hace una rola que es Isadora. Fíjate, dice, yo ni siquiera sabía quién era Isadora. Ajá. Dice, empezaron a decirme que si yo había visto ya una película de ella, dice, yo les dije que no, que no tenía ni idea. Dice, dos días estuve leyendo, en dos días y poquito más, estuve leyendo la historia uh -huh. de, de Isadora Duncan. Dice, y el personaje me enamoró. Uh -huh. Dice, ella era... La Lupe Blanca, Ajá. la bailarina, era una persona muy revolucionaria y la Lupe también. Un espíritu libre. Exacto, dice, porque rompían con todas las normas de la canción e Isadora con la de la danza. Uh -huh. Se quitó la ropa, Isadora, en el teatro Bolsoy, en uh -huh. Rusia. En uh Bolsoy. -huh. Ajá, dice, él, ella bailaba en los cementerios encima de las tumbas y su trágica muerte, muriendo ahorcada... Dice, entonces el tema lo escribí en cuestión de 30 minutos. Uh -huh. Dice, y haciendo una nota. Yo normalmente escribo mis canciones en 30 minutos. Uh -huh. Dice, a mí me han preguntado que si yo me siento a escribir, que en un piano, que con qué instrumento. Que bajan las musas. Ajá, sí. que con qué instrumento. Y él dice, claro que no. Dice, a mí me tendrían que, ir, que llevar encadenado a sentarme a escribir. Dice, eso jamás... Se da, ¿no? uh -huh. Entonces a él le llegaban y como decías tú, o sea, a veces en el papel del baño, en una servilleta, hay una canción que no recuerdo el nombre, pero estaban unos amigos y uno de ellos estaba quejando. Ah, me parece que es una de las que traemos. Sí, sí, es ahora. Entonces ahorita les, uh -huh. les platicamos. Vamos mejor a escuchar la de Isadora. Sí, y, y Celia tuvo la, la fortuna de saber interpretar con esa intensidad la letra de Isadora que la letra es tremenda eh, sí. dice Isadora porque fuiste mimada por el mundo porque marcaste una pauta en tu forma de bailar con admiración, con cariño y con respeto queremos brindarte este sencillo homenaje Omenaje. eso fue lo que le escribió Tite la vida de fama y excesos de la creadora de danza moderna quedó inmortalizada en la voz de la, la... guarachera Celia Cruz del mundo vamos a escucharla maestro Isadora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 al llamado de su placer el mon razones impulso una nueva moda? llama de su placer el mundo Perfecto. ¿no? ¿A poco no está ¿Qué? buenísima? No, no, buenísima la rola. Gracias, don Tite. Ay, ah, sí. Oye, tenemos a nuestra primera ganadora, que es Fabi. Uh -huh. eh, se, ella eh, tiene chance de escoger y se lleva el, el libro que se llama... Una vida en la danza. Felicidades, Fabi. Está padrísimo, ah, ¿eh? Sí, ahí luego ya les, les decimos quién fueron, quiénes fueron los otros uh -huh. eh, ganadores. Bueno, creo que nos tenemos que ir un poco, un poco rápido para sí. alcanzar a sacar más melodías, ¿no? Y fíjate que hemos estado con Tite, con lo femenino, ¿no? Sí, y seguimos y con lo seguimos femenino. seguimos con lo femenino, porque escribió una canción... En el 2011, antes de, de la canción, en el 2011 se produjo un disco en honor a Tite, con varios artistas, que es mi tarea del día de mañana, escuchar ese disco completo porque está buenísimo y súper variado. Hubo eh, artistas como Andy Montañez, Ismaelito Rivera, Trina Medina, Buena, Cultura Profética, Orquesta La 33, Rubén Blades, Michael Stewart, que parece que no encajarían algunos ahí, pero está tremendo, ¿eh? Sí. Esta, la participación de, eh, aquí no lo mencioné, de Calle 13, uh -huh. no, no, no, está tremendo, ¿eh? Entonces, de ahí sale una canción que interpreta Trina Medina, Trina Medina, que ella también es hija de una cantante. Ella es una cantante venezolana. Sí, y a su mamá le dicen chocolatito o algo así. Fíjate que es una de las voces femeninas, porque, bueno, la Lupe ya no está aquí, tampoco Celia, sí. pero Trina Medina para mí tiene una voz tremenda, Sí. y ella pues es, está vigente, ¿no? Sí, esta canción es la que te decía yo hace ratito, que están unos amigos en una cantina... Y uno de ellos se está quejando, en eso va entrando Tite y él se sigue quejando que por qué no les pagan bien los sueldos, que por qué esto, que los maltratan, que no sé qué. Y cuando el amigo termina de quejarse, Tite le pone en la mesa una servilleta y le dice, ahí está tu canción. Ahí está la canción. Ajá, entonces los amigos le dicen, ¿qué no estabas escuchando? Claro, precisamente porque estaba escuchando, ahí está la canción, dice, se tardó 30 minutos. Ajá. Entonces tenía la fama de que hacía sus canciones en 30 minutos. Pues tenía la capacidad, ¿no? Sí. Y aparte tremendo. tenía la técnica porque la aprendió como, como periodista. Sí. Porque era de, de profesión periodista. Siempre él mencionaba esto: que él agradecía el haber estudiado periodismo porque era lo que le permitía escribir mejor. Uh -huh. Entonces, pues vamos a escucharle, maestro. Sí, lamento. De concepción. De Concepción. Listo. el lamento de nuestros pueblos en la voz de un hombre con como si todo en la vida le faltara confección que eleva la vista al cielo como si el mundo se le cayera encima con sección cuidaba su desconsuelo. suelo de historias, para la música, el Caribe, y los pueblos del mundo. Amén. Maestro. De lujo. Volvimos para irnos. Sí, ya nos tenemos que irnos, vamos a escuchar el próximo martes. Sí. Pero vamos a, a dejar aquí correr eh, la clásica Plantación Adentro. Claro, el maestro no podía pasar claro este programa no. sin poner esa canción. Con Rubén Blades. Sí, fíjense que esa canción es una que se grabó en 1977, y fíjense bien algo que dice ahí, el médico de turno dijo así, muerte por, por causa natural. ¡Claro! Después de una tunda de palos, es normal que te mueras. Muera. Esperamos que les guste. Plantación Adentro. Nos escuchamos el próximo martes.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 Camilo Manrique falleció por golpes que daba el mayoral y fue sepultado sin llorar, una cruz de palo y nada más. Camilo Manrique falleció, plantación adentro camarada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 Y el médico de turno dijo así, muerte por causa natural. Camilo mamí que falleció, cantación al estro papará. Claro, y si después de una tunda es para lo que te muera, es normal. Camilo mamí que falleció, cantación al estro cámará. Acostarse tarde y de pie temprano, rumbo pan cañaveral. Camilo mamí que falleció, cantación al estro cabará. Serta, selva, sol y viento. Tin y Palo en Mayoral. Camilo Marrique Payetón, plantación a la troca, que para allá si no te pegan más Camilo Manrique falleció Plantación adentro cámara Camilo Manrique falleció y lo enterraron sin llorar Camilo Manrique falleció plantación adentro cámara es un triste monumento una escuda y nada más Camilo Manrique falleció plantación adentro cámara en La verdad, sombra son la gente y nada más. Camilo mamí te falleció. Plantación adentro cámara.